Que había en el rebaño eran 100 ovejas que amante cuidó pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una le faltaba una y triste lloró Esta misma historia, vuelve a repetirse Todavía hay ovejas, que perdidas van Van por este mundo, sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo, van por este mundo y si Perdo Los brazos unggio sus heridas y al revil volvió. Yo era esa oveja Que andaba perdida Lejos de mi Cristo Lejos de Jesús Pero un día el Maestro Me tendió su mano Me tomó en sus brazos La encontró gemiento te blanco de frío la tomo en sus brazos ungió sus heridas y al